La mayor parte de las historias que surgen de un desamor están llenas de mentiras. ¿Para que engañarnos? O sea, uno dice aquello de cuando te abandona, sobre todo una tía, ¿no? O pues ya a una tía le abandona un tío. Y se dice aquello de, no, espero que te vaya muy bien, espero que seas muy feliz y tal. Cuando tú estás pensando todo lo contrario, ojalá te pudras en el fango ahí y te... Pero bueno, uno dice aquello, no. Y sobre todo si le dejan por otro, si le dejan por otro ya es la hostia. ya Entonces ya se miente mucho más y dice, no, es un tío de puta madre, te conviene muchísimo, es genial, es, estáis, hechos el uno para el otro. Y piensas, es un capullo integral, es un idiota, ¿dónde vas con ese hombre? Pero uno miente y le dice, que bien. no Y las canciones giran en torno a eso, ¿no? de, ay, el amor y tal, yo te echaré de menos y ay, espero que te vaya muy bien, sé feliz sin mí. Mentira, sin mí no vayas a ningún lado, no. Y lo que viene a hacer esta canción, pues trata de ser pues rotundamente sincera. Eh, hay una canción, no sé si la conocéis, ¿no? Eh, conocéis la del Jardín Prohibido, que es una canción italiana. Sandro, ¿cómo es? Sandro Jacobo, no sé cómo quién la canta, pero dice aquello el estribillo de lo siento mucho, la vida es así, no la he inventado yo. Bueno, pues es una canción rotundamente sincera, ¿no? Porque habla de la historia de un tío que le pone, o sea, un chico que le pone los cuernos, a su novia con la mejor amiga de su novia. Encima el tío le dice en el estribillo lo siento mucho la vida es así no alimentado yo algo así como ah se siente esto yo no o sea como y a mí me parece rotundamente sincera. Incluso hay una estrofa en el cual el tío cabrón le dice que eh, que mientras se beneficiaba a su amiga pensaba en ella cosa que de ser cierto tampoco tendría por qué decirlo. Pero bueno o sea, pero ahí está ahí la sinceridad por delante no. Y esta canción pretende ser sincera también se llama instrucciones para salvar el odio eternamente. Y a ver si me acuerdo cómo es si ella se va no la perdones si te deja cultiva bien tu odio nunca seas generoso en olvido si ella se va si te deja no digas adiós ¿Qué vamos a hacerle? No pidas perdón No repases vuestras fotos y mirándola a los ojos el eterno tu odio Si ya se va, no trates nunca de entenderla Maldice, sus pasos nunca creas Sus despedidas, sus promesas Su explicación Y provoca llanto y dolor Que queme su conciencia como un sol Que la dios le corte como una cuchilla No te confundas, ella es la asesina Porque cuando ella se va Alguien la esperará en la esquina Y en otros brazos irá con otras mentiras Dirá te amo, cuánto tiempo te he estado esperando Y te olvidará Todo habrá muerto Y aquel otoño Nunca habrá sido vuestro Para que mentid Que ya se lleve Aunque dure poco tu odio Para siempre